o oras en silencio cansado de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 Obviamente que todos comprendemos que nuestra vida diaria no va a estar exenta por completo de, de transitar ciertas dificultades, de tener algunos problemas. Pero cuando la balanza se descompensa, cuando pesa más la incerteza y el miedo que la tranquilidad, bueno, es ahí donde aparece el problema. Un día, sin saber muy bien cómo, nos levantamos con la sensación de que ya no podemos más que hay un peso que nos oprime y que no nos deja respirar. Problemas con nuestra pareja, el trabajo, un asunto que no sabemos cómo afrontar y que, que nos pone a prueba. Y de pronto es como que la vida se vuelve compleja y nos vemos encerrados en un laberinto sin salida, rodeados de esa basura emocional. Pero como digo hace un montón de tiempo, todos podemos perdernos en un laberinto pero todo laberinto tiene una salida y la forma de encontrarla es elevarse espiritualmente. Soy Oba Damiani y así comienza Centrado en Vos. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunicate al 1545 9584 por correo electrónico a ovadamiani.com o en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Buenas noches, ¿cómo estás? Una vez escuché una frase que me quedó bastante marcada, que dice, cuidado con las expectativas. Y es algo que no podemos negar, porque en ocasiones las personas nos fijamos unas expectativas muy altas a corto plazo. Esperamos mucho de nosotros mismos, e incluso de, de las personas que nos rodean. Queremos ascender en el trabajo, cumplir con tal o cual objetivo, que ciertas personas estén con nosotros en, en cada proyecto y, y demandamos que, que también estén en cada momento. Y la mayoría de las veces esto suele ser un error, un error que cometemos muchos y que como sin darnos cuenta termina ocasionando una frustración elevada incluso ciertas depresiones hay un ideal ¿cuál sería el ideal? gestionar tus objetivos día a día prestando atención a la hora, a lo que somos, a lo que tenemos, a lo que hoy nos puede hacer feliz. Sería una solución valorar las pequeñas cosas con con pasos discretos pero firmes. Es como que ahí estaríamos construyendo el camino del mañana famoso momento a momento, esto de hacer de algo ordinario algo extraordinario, pensar en positivo, está tan de moda últimamente, hay que pensar en positivo, lo hemos hablado muchas veces, incluso diariamente uno mira en las redes sociales que hablan de la necesidad de ser positivo a través de, de caras sonrientes. Pero la pregunta es, sí, lo hacemos, pero lo aplicamos a nuestra vida. ¿Somos eso que vendemos en las redes sociales? Porque a veces puede sonar eslogan. Pero también... Es como que nadie gana dinero animándote a que dejes tus pensamientos negativos a, al costado, a que cambies el chip. Entonces, ser, ser positivo supone... Vestirse con una nueva actitud supone hacer un esfuerzo diario eh, e incluso tener algún tipo de reestructuración cognitiva, diría algún profesional de la salud. No ver las limitaciones, fijarse solamente en las posibilidades. No ver crisis, sino despertar la intuición de las oportunidades, de las mejoras y de los esfuerzos personales. Podría ser, creo que ser positivo no solo es dibujar una sonrisa en tu rostro, supone interiorizar energías también, activar la esperanza. Revisar tu voluntad y transformarla en acción. Entonces escuchamos, querés, podés, pero de nada nos vale desear algo, queréis iniciar una mejora un, o un, un cambio si, si, no podemos, si no ponemos parte de nuestra voluntad. Entonces, podríamos reflexionar que en primer lugar, antes de la voluntad y la acción, estaría el reconocimiento. Y ahí viene la pregunta, vos ya sabés lo que te está haciendo mal, lo que está limitando tu avance en la vida, lo que hace que, que sientas esa compresión en el pecho que parece como que tuvieras un humo, un humo que tienes que tragar y no, no, no puedes terminar ni de tragar ni de soltarlo. Es como una angustia en forma de nube. Esa es la basura que uno tiene ahí adentro a través de, de las emociones que no que no transita, que no expresa. ¿Y vos sabés de dónde viene esa basura emocional? ¿Sabés que la causa? Porque si lo sabés, no dudes más. actúa. Lo que pasa es que a veces aceptamos lo que sucedió, aceptamos la pérdida, aceptamos el error, el cambio, aceptamos la responsabilidad, Y después lo superamos. Aceptar y superar lo ocurrido es lo esencial, es, es lo necesario. Pero hay que tener cuidado con algo. Eh, aquellos que esperan olvidar, así, ah, olvidar, sin más, lo que pasó. Bueno, eso está en un error. No sé si el perdonar, el soltar, el que fluya, es olvidar. no sé si las personas tenemos la misma facultad de, de una compu, de un celular de enviar a la papelera de reciclaje todo eso que nos hizo daño y que ya no deseamos o sea, la basura emocional no sé si se olvida o que hay un limpiador como esas aplicaciones y limpia, viste, y te limpian y te sacan el caché te, te liberan de caché de cosas que ya no van, que usaste que ya quedaron ahí No sé si están así. Sí, sé que se supera. Y es más aún, el no olvidar nos permite en algún punto a su vez aprender y, y adquirir experiencia vital. Me parece que es la mejor facultad a la que puede aspirar un ser humano, sin dudas. La de la experiencia vital. Y después algo que escuchamos... Durante mucho tiempo desde que se puso de moda, de moda la, el, el psicoanálisis, siempre es muy bueno eh, recurrir a un profesional de la salud, pero bueno, hay, en algún momento se, se empezó a ser muy, muy conocido, sobre todo en países como Argentina, Francia, donde la psicología, el psicoanálisis son... Que se consumen mucho en otros lugares, como en otras partes de Europa, Estados Unidos, la consultoría psicológica y otro tipo de, de ramas de psicología humanística son las que prevalecen. Pero escuchamos mucho la palabra de salir de la zona de confort. Libros de autoayuda diciéndonos salir de tu zona de confort. ¿Qué es la zona de confort? La zona de confort. Podría ser ese ámbito en que nos sentimos seguros, ahí donde disponemos de cierto control de todo aquello que nos rodea. Ahora, si está buena la zona, ¿por qué deberíamos salir de ella? ¿O por ahí estamos ahí porque estamos identificados con una conducta que viene de la infancia, de cierto patrón en cómo fuimos educados y, y, y es como que en ese lugar nos sentimos como peces en el agua, aunque nos lastime. Es como que nos acostumbramos a eso. Es como el cuento del elefante que en el circo ataban cuando era chiquito y le ponían una estaca y se quedaba ahí. Y después fue creciendo y pasaron años y el elefante ya pesaba cuatro veces más de lo que pesaba en su momento y le ponían la misma estaca y él se sentaba y se quedaba ahí. Él quería salir, cuando era chico no podía, el, el, la soga el, el, donde lo tenían atado no la podía romper, pero después sí, pero ya estaba acostumbrado. Podríamos decir que esa es una zona de confort. Pero también en ocasiones para lograr mejorar en nuestra vida, no es necesario dar un paso fuera de esa zona para iniciar nuevos proyectos con los que salir más fortalecidos. A veces no. Lo más importante es que no seas una duda eterna. Está buena la duda del, del filósofo, del que se pregunta. La duda de la reflexión. Pero no la que te paraliza. Porque cuando empezás a explorar que hay más allá de ese límite en el que te encontrás ahora... Bueno, vas a estar en una parte indispensable para para el ser humano, ¿no? Conocida como como la zona de aprendizaje. Y ahí entras en algo que me gusta llamarlo responsabilidad emocional. Suena bien, bueno. Lo vamos a desarrollar en el próximo bloque. Escuchamos un, un poco más de, de música de, de esta banda Voice Avenue que hace todos covers que me encantan y, y ya vamos cerrando con esto de la responsabilidad emocional. Stand, stand by me So darling, darling, stand by me Oh, stand by me Oh, stand, stand by me Stand by me If the sky that we look upon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 ZANG Hey everyone, thanks so much for watching. You can listen to that song on our Acoustic Covers playlist on Spotify and Apple Music. Just use the link in the description or click one of the on-screen cards. Thanks again. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. cerremos el, el programa de hoy con una frase de Luisa Hay que, que dice, recuerde, se si ha estado criticando a sí mismo durante años y no ha funcionado, intente aprobarse a sí mismo y vea lo que sucede. A ver, es parte de una estrategia también sentirse bien con uno mismo. No sé si es una habilidad que nos venga de fábrica, pero en ocasiones te diría que hasta cuesta ponerlo en práctica porque nuestro entorno familiar no, no favoreció esa competencia, porque estar bien con, con el propio ser integra un, un buen número de procesos que, que deben ponerse en práctica ya desde la infancia, guiados por el afecto de, de los progenitores, y quien cree sin sentirse baleado y amado, va a tener serias dificultades para quererse a sí mismo después. Ahora, no obstante, como, como hablábamos, de como te decía lo de Luisa Hay, eh, estamos obligados a, a, a transformar, a, a, a metamorfosear sería ese dolor del ayer para reconstruirnos de, de manera más, más íntegra, más fuerte y reluciente. Eh, Y esto pasa, te diría que obligatoriamente, por aprender a sentirse bien con uno mismo. Eh, aceptarse como persona, hay que trabajar para esa aceptación, porque la aceptación de lo que somos y, y, y cómo somos va a mediar la calidad de vida y va a integrar a, a nuestra, nuestra calidad de vida e integra otro aspecto que, que no podemos perder eh, de vista, porque al aceptarnos como personas tomamos conciencia también de las limitaciones, de las aristas, de los puntos débiles, y eso está bueno trabajarlo, se pueden mejorar. Ahora bien, la aceptación no significa tampoco rendirnos ante esos aspectos que no nos agradan de nosotros y, y delimitar nuestro bienestar, porque si nos, acepta, nos aceptamos tal y, y, y, y, y como somos, también nos responsabilizamos, de las áreas que debemos cambiar para, para hacer nuestra mejor versión. De eso se trata, porque esto en algún punto nos obliga, por ejemplo, a mejorar la, la seguridad en nosotros mismos, las habilidades sociales, el amor propio, el poder tener no un control sobre las cosas o los demás, sino un autocontrol para ser feliz, un autocontrol para dominar nuestras emociones, para guiar la conducta, la, la, la conducta de esas emociones hacia objetivos, anhelos, para reducir cierta impulsividad, para disponer de una mayor conciencia de uno mismo, este es otro pilar indispensable en el que tenemos que trabajar. Las personas con mayor autocontrol demuestran una mejor satisfacción personal y, y vital, porque en el momento que... Vos tomás las riendas de tus emociones, de tus pensamientos y de tus conductas, te puedo asegurar que te vas a mover mucho mejor por la vida, te vas a, a relacionar de una manera mucho más satisfactoria y vas a orientar de, de manera óptima tus conductas para, para lograr lo que deseas. Entonces, todo eso influye en tu autoestima. Y sobre todo, practicar el autocuidado como una prioridad. Y el autocuidado no es solamente darte un baño relajante, ¿eh? o meterte en un jacuzzi o ir a hacer a hacerte masajes, eh, eh, o una buena comida o una tarde de, de dormir la siesta, es mucho más. Autocuidarse requiere de ciertas dosis de valentía, porque a veces hay que hacer grandes cambios, hay que poner límites, porque si deseamos estar bien con nosotros mismos tal vez debamos dejar a un lado ciertas prácticas, ciertos escenarios, incluso también soltar a ciertas personas, darnos lo que necesitamos es recordar que merecemos estar bien, que tratarnos con compasión, que tomar decisiones que nos beneficien, es lo, que, es lo correcto porque al fin y al cabo somos nuestra prioridad y para eso hay que trabajar en, en, en vencer miedos que van a estar ahí, Porque felicidad en cierto punto es vivir sin miedo, es poder limar esas inseguridades, es poder sortear esa zona de confort que hablábamos en el bloque anterior, para descubrir que, qué más puede darnos la vida, para tomarla entre nuestras manos, para ir por lo que queremos. Y para eso hay que atreverse, hay que hacer frente a los temores para sentirnos libres y, y sentirnos plenos. Entonces ahí sí tenemos un terreno más fértil para poder empezar a cultivar eh, la confianza, la autoconfianza, que es la capacidad de sentirnos valiosos y capaces para, para lograr las cosas que nos proponemos. Es confiar en los recursos que tenemos, es confiar en los procesos que la vida tiene, saber que si en el pasado... Ya conseguimos algunas cosas, podemos conseguir muchas más. Entonces ahí, cuando nos vemos como personas competentes en ese o en este viaje de la existencia, y, y en sus adversidades, bueno, avanzamos, sobre todo con madurez, y, y, y mostrando nuestra capacidad. Entonces ahí es como que empezamos a ser nuestro mejor aliado. Tenemos la, la mejor sociedad, el mejor vínculo y la mejor sociedad que construimos es con nosotros. Entonces ahí, para sentirme bien, aprendo a ser mi mejor amigo, mi mejor amiga, no un enemigo. Y bueno, eso es un trabajo diario, en el amor propio, en el autorrespeto, en la autocompasión. Es un bienestar psicológico que depende de una dimensión que, que, que, que es como son como vértebras de cada área de lo que somos. Y el autoestima es algo más que querernos a nosotros mismos. Es, por ejemplo, hacer uso de un diálogo interno saludable, dejar de juzgarnos, sin reflexionar. Por eso intento en este programa, y por ahí lo hago un poco más corto, y para que nos quedemos ahí, no, no, no, no, no, no nos mariemos en reflexionar sin juzgarnos, sin culparnos, no obsesionarnos por lograr la aceptación de todo lo que nos rodean. Alimentar alguna ilusión o algún anhelo cotidiano empezar a hacer algunas una buena gestión de, de, de ciertos anhelos a corto plazo que eso te va a construir al, al bienestar personal porque es un poquito como ir alimentando la, la esperanza para para poder motivarte entonces es ahí es un aliento cotidiano ¿no? Eh, que te va impulsando hacia el futuro, que está por venir, que no está muy lejos y, y que esos objetivos eh, pueden estar integrados eh, por, por, por situaciones que, que te gusten y que estén sint en sintonía con lo, con lo que empezás a hacer y con lo que te das cuenta que sos y con lo que te va definiendo. Entonces, ahí viene otro punto importante que es cuidar lo que queremos, saber decir no a lo que no conviene. Porque... Acá es donde sería como el broche, ponerle la frutillita al postre, y lo tenemos que entender, incluso priorizarlo. Es la presentación de todo esto que fuimos cocinando. Entonces, para sentirse bien, es recomendable aprender a decir no a lo que no conviene, a lo que te saca paz. Y por el otro lado, cuidar lo que amás lo que sea, ¿eh? una persona, tu espacio, tu profesión, tu tiempo, tu descanso, tu arte. Y estas dimensiones son actos de sabiduría y sobre todo de bienestar psicológico que, que ganamos al promover. Y eso es lo que yo hablaba de la responsabilidad emocional, porque, porque requiere de un compromiso y como para ya cerrar... El, el, el programa de hoy con, con en, en este viaje por el por el por el sacar la basura emocional y por el cuidado de, de uno mismo no podemos dejar de lado no podemos dejarnos de lado en, en ningún en ningún instante porque somos nuestras prioridades por eso el programa se llama centrado en vos en vos porque vos sos tu mejor aliado en los buenos y también en los malos momentos entonces Atendete como te lo mereces, date bola, centrate, como dice el programa, en vos. Te deseo un descanso reparador y gracias, gracias por ser parte de Centrado en Vos.